俺たちの人たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのた Seguimos siendo los mismos dejantes pero con un f l o m á s gigante Estamos haciendo lo que podemos con todo lo poco que hoy tenemos Igual al miedo no nos sometemos, confiado y tranquilo nos mantenemos Conozco el camino no nos perdemos, en verdad los confundidos son ellos Cuiden su camino, cuidamos el nuestro t a n más perdido s que buscando、enemos. el e m o s Es blanco, negro, decidas hermano s Los grises no existen, así me enseñaron No hay punto medio entre bueno y los malos Entonces dígame de qué estamos hablando O hacer lo correcto o hacer lo contrario Y con los retos somos intentando La vida es muy corta para andar d u d a n d o Y el tiempo no vuelve por más que querramos Estamos sonando muy fuerte con t o d o m i p e r r o en todos los lugares Dejando en claro que todas las rimas que dije si fueron reales p o r m á s que cambie de pista te juro nunca cambiamos ideales Seguimos siendo los mismos d e a n t e s pero con un f l o w m á s gigante Estamos haciendo lo que podemos con todo lo poco que hoy tenemos Igual al miedo no nos sometemos Confiado y tranquilo nos mantenemos conozco El camino no nos perdemos, en verdad los confundidos son ellos. Cuiden su camino, cuidamos el nuestro. t a n más perdido s que buscando el n e m o Obvio que sigo pechando, es mi rap que está avanzando. Y cuando yo vengo al mando, yo ya no puedo parar. Unos me ven como un idol, otros que no soy pa' tanto. Yo no sigo comentarios, solo sigo este compás. Y Anton, Zeta, Momá, q u é bien, a c 100. ど o este son? e things 俺たちのために、私たちのために、私 o ちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、e たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのた r に、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、a たちのため o 私たちの a めに、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たち n ために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私た o の o め o 私 o ちのために、hoy tenemos igual たちのために、私のた nos sometemos Fiat y tranquilos nos mantenemos.